e v e l i n ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas? Me río porque hemos tenido ya esta conversación. <risa> bueno, e v e l i n a ver,、eh, estuviste participando en el congreso del Partido Justicialista que se realizó este fin, fin de semana en General Roca.、Eh, contanos cuáles fueron, a tu juicio, las impresiones tuyas más importantes, las conclusiones de este congreso. Bueno, así se hizo el día viernes,、eh, con varios puntos en el orden del día. Más que nada tiene que ver con la vida interna del Partido Justicialista,、eh, nuevas asunciones de nuevos congresales,、eh, reconocimiento de unidades básicas en función de la nueva Carta Orgánica. Se abrieron 10 unidades básicas en toda la provincia, nuevas. Eh, bueno, Y la conformación de la nueva mesa de conducción del Congreso del Partido.、Uh -huh. Eso como líneas línea generales. Como línea ¿no? formal, sí.、Uh -huh. eh, y la ratificación de la política de alianza, s ¿no? de armar un frente lo más amplio posible, me parece, ¿no? Sí,、eh, dos, dos este, palabras diría yo que, que rigen、eh, la idea de, de conducción. El presidente del Partido Justicialista Martín Soria y van a regir de acá en adelante el trabajo que tenga que ver con lo electoral. Uno es la unidad y la otra es este, la amplitud.、Uh -huh. ¿Hasta dónde llega esa amplitud? Básicamente lo viene ratificando en cada uno de, de los actos y, y, y de sus discursos. Tiene que ver este, con dejar en claro cuáles son nuestros límites. Los、uh -huh. límites son、eh, todo lo que tenga que ver con la política de ajuste y, y, y las políticas económicas neoliberales que está aplicando el gobierno de Mauricio Macri y replicándose en la provincia、eh, a través de, del gobernador Bertrínez y sus funcionarios. Todos los que estemos dispuestos a trabajar para revertir esta situación en la que hoy está inmerso el país y cada una de las provincias, De endeudamiento, de endeudamiento en dólares, de recesión, este, de, de inflación descontrolada, de pérdida de empleo.、Eh, bueno, todos los que estemos este, dispuestos a trabajar para revertir esta situación este, serán bienvenidos dentro del Frente para la Victoria de Río Negro.、Uh -huh. eh, lo que está claro es que Martín Soria va a encabezar cualquier fórmula que se proponga desde el Frente para la Victoria de la provincia de Río Negro. En, sí, es nuestro con, candidato en gobernador. Claro. Claro, con c o n los aliados.、Eh, ¿Cómo será el.? ¿Qué mecanismo, si ya se, utilizó, se se pensó el mecanismo para elegir al vicegobernador o vicegobernadora, que debiera c e r l o ¿no? Por esta cuestión de la ley de género. No, no, claro que. O sea, el mecanismo, si, si me preguntas a mí, creo que la persona que encabeza una lista hay que dejarle. La opción de, de, de elegir a su compañero de fórmula.、Uh -huh. Encabezar una lista trae aparejados un montón de, de cuestiones y de sacrificios personales,、eh, por supuesto en pos de un, de, de, de un objetivo final, ¿no? Pero me parece, esto es a título personal, ¿eh? Que、uh -huh. quien encabeza una lista debiera tener la posibilidad de elegir a su compañero de fórmula. Más allá de eso, no, no te podría decir y me parece que. Por ahí un poco pronto para, para estar pensando en un nombre en particular, porque todavía falta prácticamente un año.、Uh -huh, está.、Eh, Evelyn, ¿y a, ¿y a nivel de los municipios、uh -huh. se avisoran ya candidatos? Bueno, en tu caso, aquí, aquí en Viedma,、eh, inclusive bien posicionado aparece en, la, en las últimas encuestas que se han dado a conocer, ¿no?、Eh, digo, ¿ya también se están barajando nombres para los municipios, para las autoridades municipales? Sí, lo, la, la, diferencia con, la gran diferencia con, con los municipios es que、eh, bueno, el partido tendrá,、eh, o dejará abierta la posibilidad de que, así como yo, que me, me considero o, o trabajo para ser una precandidata dentro de mi partido, puedan llegar a surgir otros. Y bueno, ahí sí, en el, en el momento que, que sea necesario,、eh, nos juntaremos a charlar y veremos si se puede llegar. A una unidad dentro de, del esquema siempre de nuestro partido y dentro del esquema del Frente para la Victoria. Quiero decir,、eh, no ir por fuera a todo lo, todo lo, que, lo que no esté enmarcado、eh, dentro de, de, de la, del, del trabajo partidario, del trabajo de la Alianza del Frente para la Victoria. Bueno, eso ya son、eh, otras cuestiones y otras decisiones. Pero sí, dentro del partido hay, hay muchas posibilidades, ha habido muchas. En、eh, muchos lugares en los cuales se ha llegado a un acuerdo y otros en los que no, y bueno, este,、eh, también la, la, la vida interna de, de cada uno de los partidos, no solo del nuestro, habilita otras posibilidades, siempre dentro del esquema de, de la democracia. ¿no? Uh -huh. Está.、Eh, dijiste que el frente que se piensa armar y que de alguna manera está conformado y que incluye inclusive al partido r í o de Magdalena Odarda. Eh, y también al socialismo,、eh, el límite que se plantea es, el, por un lado, las políticas de Macri, o sea, contra las políticas de Macri y contra、eh, las políticas del gobierno provincial. Te pregunto, en este marco, y teniendo en cuenta estos límites que se han planteado, ¿dónde queda Pichetto en esto? Porque,、eh, o sea, para muchos justicialistas, Pichetto está más cerca de Macri que del justicialismo. ¿Cómo la ve vos? No, yo creo que es un, bueno, es un compañero que sí, es verdad, por ahí disentimos en, en muchas de las, de las últimas votaciones que ha generado en el, en el Senado de la Nación, pero que siempre ha trabajado por dentro de, de lo que es el, el Partido Justicialista, jamás ha demostrado intención de trabajar por fuera. En ese sentido, es, es, es una parte más este, de. Del Armado de, del Frente, es un dirigente más, un dirigente muy importante de lo que es el, el Partido Justicialista.、Uh -huh. eh, en el caso de la elección que vos decís podría ocurrir de los candidatos, si hay muchos candidatos o más de uno, a nivel local aquí en Viedma, dentro del Frente para la Victoria, a i m a g i n a s una interna, en este caso una disputa tuya,、eh, Evelyn Rusciot, con Manuel Picheto? t En realidad, lo, lo, que, lo único que puedo imaginar es lo, por, por lo que uno trabaja a título personal. La verdad, que las aspiraciones es,、eh, de otros compañeros y compañeras、eh, no sé hasta dónde llegan. Yo, por supuesto, que, que voy a trabajar para, para ser este, la candidata dentro de mi partido. ¿sí? Uh -huh. Está. Bueno, te saco del, del Congreso y de la cuestión bien política y te llevo al tema. Municipal, uno de los temas pendientes allí tiene que ver con este ultimátum que ha dado la empresa de colectivos de aquí de la comarca, el empresario b a l ó en especial, o los b a l ó para hablar de, de la empresa, en el sentido de que si no le aumentan el boleto, nos deja sin servicio, creo que a partir del 25, no recuerdo bien la fecha. No, mañana. Ah, mañana es, o sea,、sí. mañana, o sea, 23. Bueno,、eh, ¿cómo, ¿cómo ves el tema este? Sí, me parece que se ha tomado con mucha a liviandad por parte del Ejecutivo. Recibieron una carta de documento, estuvieron 10 días con esa carta de documento guardada, no sé si en una carpeta o en un cajoncito, hasta que se hizo público porque el propio empresario envió copia al Consejo Deliberante. A partir de allí, este, idas y vueltas, que, este, reuniones suspendidas por parte del Ejecutivo porque tenían problemas de agenda. Y bueno, finalmente hoy tenemos una reunión a las 10 de la mañana, convocada por Genova Molinari, este, para, para tratar de, de ver qué es lo que va a pasar mañana o, o, o para tratar de evitar esto que, que, que manifestábamos de, de quedarnos sin, sin colectivos. Nosotros hace más de dos meses o dos meses aproximadamente estamos intentando que el intendente Fulque se entienda la. La gravedad de la situación del transporte público de pasajeros. Esto no se trata, para, para que lo entendamos bien, de un aumento como, como el que se viene otorgando año a año y que tiene más que ver con una cuestión de evolución de los precios o, o incremento de los costos por parte del servicio de transporte público de pasajeros. Esto tiene que ver con una cosa mucho más grave y es la quita de los subsidios al transporte. Eh, esto no se soluciona con una modificación de la, de la tarifa o del boleto, sino que lo que tenemos que trabajar realmente y seriamente es qué vamos a hacer cuando el primero de enero del 2019, y de acuerdo a lo que dice el presupuesto nacional presentado al Congreso de la Nación, si este fuera aprobado, es que nos quedemos sin subsidio del transporte, nosotros y tantas otras localidades de, de la Argentina. Ese es un tema, Evelyn.、Eh... Y bueno, coincido que hay que irle dando su tratamiento、sí. de manera oportuna, y me parece que la cosa pasa fundamentalmente por decir a la nación que no elimine los, los subsidios. También opinión muy personal, ¿no? Pero lo que está pidiendo ahora el empresario es un aumento previo a eso. Este es el tema. Sobre eso te consulto a v o s o o s ¿Estás de acuerdo? Sí, pero, porque te, te digo que, te digo que, lo, que dijo, perdón, lo que dijo el intendente.、Sí. Es que es atendible el pedido del empresario. Estamos hablando del pedido, ojo, previo a la quita de los subsidios. p o d r s considerar también que es atendible, teniendo en cuenta que el Consejo Deliberante ya le puso un límite a, a Való cuando pidió un 50%, me acuerdo la última vez, y ustedes le otorgaron un aumento del 20%. Creo que el límite ya está puesto, ¿no? Sí, en realidad tiene que ver, me parece, por las fechas con lo que habla el intendente ahora. Es una cláusula que está en el contrato firmado entre, entre el, el intendente y la empresa, que dice que va a haber una revisión de costos y análisis del costo del boleto en dos oportunidades en el año. La segunda oportunidad es precisamente ahora entre octubre y noviembre.、Uh -huh. ¿Y estás de acuerdo vos en que debiera haber un aumento? No, la verdad que nosotros、eh, respecto del tema aumento de boleto no hemos recibido absolutamente nada. Cuando se pide un aumento de boleto o aumento de tarifa de taxi o aumento de, de, de, de estacionamiento en medio de pago, se presenta con un análisis de los costos y el por qué se pide e s e aumento y ahí, de ahí surgen este, ciertos números que, si bien, como vos decís, por ejemplo, en la última oportunidad el análisis de costos presentado llevaba un 50% de incremento, bueno, después、pues、esto. Por supuesto,、eh, no, no es lineal, no es que lo que se pida se, se otorgue, pero nosotros hoy no tenemos ni siquiera、eh, presentado en el Consejo de l i b e r a n t e un pedido de aumento de, de boletos. Bueno, pero en la práctica lo que está pidiendo valor es eso, porque si está diciendo que mañana no va a haber más servicios, si no le aumentan el colectivo, o sea, no habrá un estudio de costos ni cosas por el estilo, pero el tipo está pidiendo aumento. Sí, ¿sabes qué pasa? Que nunca se dirigió a nosotros, o sea,、eh, la carta de d o c u m e n t o es presentada al, al Ejecutivo Municipal. Por eso te digo que nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que pretende. Si, si vos me decís que quiere un aumento de boleto, no sabemos el porcentual, no sabemos las, los motivos. Por eso, en todo momento, yo lo, lo analizo a esto más teniendo que ver con lo que va a pasar el primero de enero del 2019.、Uh -huh. No tenemos un pedido formal de aumento de boleto colectivo como ocurre en tantas otras oportunidades.、Uh -huh. Está. La sensación que uno tiene, por lo menos, es de que. Este señor quiere llegar al primero de enero con un boleto mucho más alto que el de hoy porque, bueno, será más fácil a partir de ahí encarar el tema de la falta de subsidio para pedir un nuevo aumento. ¿no? Lo que pasa es que si, si se quita el subsidio del transporte como, como está previsto y, na, y, y no se exige a provincia que se haga cargo de lo que firma creando, no sé, un... Un fondo, este, de, de equiparación para, para, para, para, solventar todo este dinero, el, el servicio de transporte público de pasajeros es inviable. Porque con un boleto de 40 pesos no es un problema ya del empresario, es un problema del usuario que no se puede subir, no se puede subir al, al colectivo con un boleto de esas características.